Hola, monito, monita, buen día. Otro sábado más en el Palermo de los Simios. Tal vez seas un docente que se quedó sin curso para cursar. O tal vez seas padre de un niño que no tiene un curso para ir a la escuela. Tienes motivos para estar tristes. Pero no te preocupes, acá en el Palermo te vamos a dar motivos para alegrarte. El lunes me compré el clarín. Martes, miércoles no dormí.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 Y el domingo otra vez O tal vez seas un testigo de identidad protegida Que ha sido apuñalado por quienes deberías haber sido protegido O tal vez simplemente seas una persona que vive en las Islas Malvinas Jorge Real está de más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 No me importa porque escucho el Palermo en la radio y sigo con el escadio. Tenés motivos para estar tristes, pero no te preocupes porque hoy y mañana corre el TC2000 en la plena ciudad de Palermo. Viste que no estaba todo mal. el mono y escuche el Palermo de los simios y el domingo otra vez Muy bien hemos vuelto un sábado más aquí al Palermo de los Simios y un sábado especial en el Palermo de los Simios porque no contamos con la presencia estelar necesaria y prácticamente imprescindible de nuestros queridos productores eh, Manu Bebote Yáñez y eh, Daniela El Pulpo Establecido a quienes mandamos un beso nos están escuchando desde Mar del Plata creo vamos a tratar de ver si podemos o sea, acá lo adelante. más cercano del internacionalismo que conoce el palermo de los simios no, vamos no, creo que nos escuchó desde Brasil una vez un tío de fe puede ser fe exactamente. Okay. Sí. exactamente le mandamos un saludo para le mandamos un saludo a tu tío hola tío Bueno, bueno eh, voy a pasar a presentar a todos los que estamos acá, porque si bien ya mencioné a los ausentes, siempre es muy bueno hablar a los ausentes. Primero vamos a presentar a Agui, que hoy va a ser el comodín Roland, porque es quien se está haciendo cargo de la producción integral de este programa, ¿no? Así dicen, así dicen, pero como el que mucho abarca, poco aprieta, vamos mm -hmm. a tener un programa complicado, ¿no? Claro, vamos a pero bueno. bueno, no nos atajemos no, más, nada. no nos atajemos no más. Tenemos, la, tenemos las grillas, tenemos todo, tenemos los audios, estamos a, a full. También tenemos a nuestro querido infaltable, impertérrito y siempre con un mate en la mano, Banquina Guso. <ríe> Casi riesgo de ve casi guay, reba, ¿eh? Estoy, estoy bien a mí dormido. me encantaría que la gente te vea. ¿no? Se le ponen los ojos blancos. Estoy es una bien cosa extrañísima. Estoy muy bien dura... dormido. Estoy muy bien. He mucha ejercitación cerebral. hice un par de crucigramas antes de venir. Cosa de poder hablar. <risas> bueno, Gullo, ¿cómo estás? Bien. Eh, claro, es como jugar sin DT, ¿no? Es como jugar claro. sin técnico. Claro, claro. Es como la, es como la anarquía. Anarquía, es total. Como la anarquía. Vamos a probar si la anarquía se puede llevar adelante en una manada de simios. ¿Por qué admitiste el cambio de orden? Yo era que te Ay, se puso no, constantemente serio? y ahora no lo es y el programa pasado tampoco me parecía me que por el está quiero que denunciar ante tú... el Di esta persecución que estoy sintiendo dentro de Padre lo que pasa es que el, el, la, la presión que sintió ahí durante estos días de hacerse cargo de eso merecía un mimo y me parecía que lo mejor era presentarla no bueno, pues busqué pues... todos los temas vos que hiciste también, bueno, no, no, se también se <ríe> bueno ya hablamos la máquina Walberg con nosotros querés contar algo Fede No, no, no, vamos a dejar todo para después Un poco de misterio, nunca viene mal Bueno, también estoy, con, también estoy con Nico Córdoba sin ti. Lion, o Leon, como ustedes quieran decir. ¿Cómo estás, Nico? ¿Estás cansado? Cansado, mudando casa. Uh, ¿Te mudaste? Uh, seguís en Palermo, igual. Sigo en Palermo. Sí, sigo en Palermo. Perfecto. Un Palermo que no nombramos aún, pero sigo en Palermo. O ah, sea, en, en, en ese mismo Palermo. No, en no otro Palermo. Ah, otro no te mudaste a Palermo. Sí, sí, claro. sí, sí, muy enigmático. Se generan confusiones, pero en realidad es un barrio que antes no se llamaba Palermo. Ahora se va a llamar Palermo o algo, pero no sabemos todavía. Cuál. Es, voy, voy a averiguar y lo vamos a después renombrar Muy bien, muy bien excelente. Y también tenemos a nuestro querido el novato. Ramírez que llegó sudando, seguramente por culpa del TC2000, ¿verdad? Exactamente. Quiero agradecerle al gobierno de la ciudad y al TC2000 por <risa> colaborar con la vida diaria de sus ciudadanos. Gracias. Igual no bueno, te gustan las paredes ¿eh? que pusieron, las paredes de cemento, que pusieron tipo muro... De, no llegué a ver nada. había una. Israelí. Hay una, re impresionante. torba de gente con globitos, banderas y qué sé yo y el subte cortado, no paran las estaciones así que si se van a tomar el subte, no lo hagan o piensen o que, que las combinaciones no funcionan. Chau, igual bajarte del subte uh -huh. y aparecer en el medio de una carrera de estar complicado. Tremendo, ¿no? ¿eh? Qué doloroso. Bien. No, para lo de las paredes. A mí me impresionó la marcha del 24. Sí, allí va a eh, la rejas, eh, Fue sí. algo impactante. La verdad. Bueno, igual se aprovecharon esos muros. Hoy en día, en vez de ver publicidades de Castrol y esas cosas va a haber un, consignas de los, del 24 de marzo ficha. bueno, igual de hecho estaba bastante plagado de, de fotos y de varias cosas alusivas al 24 pero, pero era, que... era impresionante realmente pensé que era para la yo, serio, bueno, yo, no, yo creí que era para la marcha es que tan nazi no puede ser el amigo madre. bueno, pero debe haber aprovechado la fecha hermosa. bueno, vamos a ir a la picadita noticia ya que está el novato Rodríguez con nosotros que es el que la preparó la así que vamos a, no, Corti a cortina la de... te inventó muy bien. bien arrancamos bueno, bueno arrancamos eh, no sé estoy con todos los papeles desordenados así que esperen un no segundo en el orden que este... quieras empezamos con lo del testigo protegido ¿les parece? Dale. que estaba ahí en Dale. Estuvo, estuvo mencionado estuvo sí. mencionado ¿Se bueno estás con los papeles mezclados estos son de estos de de son eso? de otros sí <risas> yo tenía una anillo sí. que dejé afuera pero bueno más ah, o menos te la trae te la trae eh, la máquina la más o menos la cosa fue así este un testigo protegido en Chubut este el el testigo era un vecino de celda de un chico al que le le habían habían violado dentro de una comisaría lo habían violado con un bastón Este, el testigo estaba protegido por eso este, lo habían cambiado de, de lugar de la provincia. De provincia, de provincia le habían mudado de provincia le habían dado un régimen el chico para declarar o sea para hacer una instancia judicial tenía que tenía que traer este, sus documentos nuevos entonces tuvo que volver a, a la capital de la provincia a hacerse los documentos y en esos días se aprovechó dos días para ver a la familia este, apareció muerto apuñalado este, el testigo estaba en condición de protegido, de protegido digamos por la misma fuerza que él la usaba, digamos. Claro. Eso, eso es lo que siempre se Claro, pero protegido contra cualquiera menos contra ellos sería. Sí, aparte es no es normal, no es nada fuera de lo normal esto. O sea, suele suceder que quienes Eh, están protegidos Están protegidos por el mismo sistema Que en realidad son los mismos amigos De las personas a las que se acusan claro. y, y caen en, estas, en ese tipo de circunstancias Los testigos protegidos no, no funcionan Bueno, pensemos en Julio López y en demás claro. este, Que son siempre Del mismo estilo este, Por esto la gente Ahí en Chubut se está movilizando Está tratando de armar alguna acción legal y, Pero saber que, que La acción legal nunca alcanza Que Si se va a conseguir algo, se va a conseguir a través de la movilización y de la fuerza que podamos meter dentro, dentro de los juzgados y, y para, eso, para jueces y demás. Claro, parece una obviedad, pero digamos, con, con lo que pasó con Jorge Julio López y también con lo de este caso, eh, realmente el mensaje que están mandando es la próxima vez que quiera hacer un testigo y te garanticen protección lo vas a pensar bastante bastante sí y con esa manera se garantiza la impunidad claro de hecho hubo antecedentes el, el chico este ya había sido amenazado le habían tirado una moto encima lo habían lo habían golpeado y la clara o sea la clara amenaza era no declares claro. este este muchacho bastante valiente este había accedido a declarar igual él había había dice que había escuchado los gritos desde al lado y había relatado el total de la situación entonces este Pero bueno, eso es lo que pasó. Pasó que, que los mataron y, y que suele suceder estas cosas. Lamentable, lamentable. Pasamos a otro tema. Otro tema. El otro tema este, era la, la toma del ministerio por parte de los docentes, ¿no? ¿Cierto? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué gente, no me enteré. Bueno. No sé. Eh, primero hay que salir del tupper para enterarse. Sí, vivo en persona. una empanada. Todo sí. bien. Bueno, hubo... Seguía el conflicto de, por el cierre de cursos, que viene arrastrándose ya lo venimos siguiendo. Y también... Eh, Estuvo viendo muchas movilizaciones de muchos, de distintos gremios, la verdad que hubo bastantes medidas. Pero resulta que un día hubo una manifestación al Ministerio de Educación, ahí pasó con los cientos, ¿y qué pasó? Y se tomó, o sea, lo, los gremios, eh, los <risa> Perdón. decidieron tomar y mantener una toma que está en estado de alerta permanente. Este... No, no llego a leer los mails, así que estoy muy complicado. Ah, ¿hoy oh, bueno. está tomado, por ejemplo? No, fue fue un... mira hasta ayer estaba tomado. No sé cómo sigue la... la, la... Yo hasta ayer estaba y tomado. No yo. leí nada. Yo hasta Exacto. ayer vi tomado y la toma es eso, una alerta permanente y que siguen en la toma. ¿Y quiénes son? No, Federico ¿Sabemos? dice que no está tomado. No está ah, tomado, no está tomado. No. último momento no está tomado. Bueno, ahora, ahora en los contactos de Fede la no... La semana que viene parece que seguirá las medidas de fuerza, pero por ahora no está tomado. No hay ningún problema. Pasamos a otro tema. La visita de... La visita de Ratzinger a, a Cuba, este, el Papa estuvo visitando en sus visitas humanitarias a, a la isla del Caribe y, y además de todas estas cosas de circo, el Papa, su séquito, Fidel, la mujer de Fidel y todo, su hijo y todo, visitando al Papa, este, dentro de, de eso hubo una perlita que es lo que a nosotros nos interesaba destacar que... Primero hablaron mucho de la situación del mundo, de lo difícil que era los ochenta y tantos años este, seguir en, en cargos tan, de tanta responsabilidad. Claro, ochenta y seis y ochenta y cinco. Sí, ochenta y seis y ochenta y Es más, la sí, Ratzinger que... Sí, es más joven sí, Ratzinger que... La... la Parca les estaba bailando alrededor resto de la Se estaba Yo quitando palmas ¿no? El sí. joven nazi. Igual Fidera hace bastante <ríe> que le está tocando el culo la Parca. Sí, sí, sí. sí. sí. sí. <ríe> <ríe> y otras cosas les están... Bueno, hablando de tocada de culo, lo que hizo Fidel fue en uno de sus momentos este, preguntarle al Papa qué es lo que hacía un Papa. O sea, esa fue una la, pregunta. la preguntita una pregunta. incómoda de, de la tarde, pues eso, ¿qué hace un Papa? A lo que el Papa respondió que es que hace ayuda humanitaria, que lo que hacen es conciertizar a los pueblos. Uh -huh. Pero ese fue como el detalle de, de un Fidel que, que se lo ve muy achacado y demás, pero que por pero lo visto está bastante manias. lúcido. No pierde las manias, Fidel. Aparte de tener Fidel Castro, tenés que cada tanto tirar alguna para la posteridad, no puedes decir. Como de mínima que alguna, alguna... Claro, porque la pregunta sería ¿Qué hace un Fidel Castro? Preguntas de mierda <risa> bueno, Genera momentos incómodos Una Muy gran bien. pregunta igual Claro, es un genio ah. ¿eh? no me Y me noticia Seguimos no. con eh, un hecho que ocurrió eh, hace, hace una semana exactamente Nosotros habíamos ido a la marcha no Fue la marcha del 24 de marzo ¿no? 36 años, toda la movida Todo el mundo, digamos, de alguna manera Va a esa marcha con la idea de... Eh, recordar eh, el, el golpe genocida recordar a los desaparecidos no que no se repita ¿no? la consigna de nunca más memoria, verdad, justicia una marcha pacífica en general para ir con toda la familia para poder eh, digamos, reclamar en sociedad eh, justicia, memoria por un hecho tremendo de nuestra historia como fue los años de plomo de los, entre el 76 y el 83 uh -huh. gente de todos los palos ¿no? Yo, por decirlo no sé izquierda, eh, estaban los radicales también, lo cual fue una novedad muy, muy interesante y también estaban movimientos eh, filoperonistas, como por ejemplo el movimiento Evita, de persigo que es un movimiento que está, digamos, ¿no? acompañando al gobierno nacional y popular de los derechos humanos de Cristina y Néstor y uh -huh. no, inaugurado por Néstor, después se fue y no Cristina, <risa> Y los muchachos. Le tocó, le tocó muchas se cosas en dentro de la parca. Se cruzan, no solo se reculan. Se cruzó. <risa> con, se cruzan con los muchachos de barrios de pie, sí. antiguos aliados. Ex -kipneristas, Ex -kipneristas, A la cola ahora. Eh, digamos. ¿cómo andás? Se saludan, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Tanto tiempo? ¿En qué andás? Bueno, te pasaste al otro campo, bueno, qué sé yo, pum, pa, tic, tu. Te extrañamos. Y, y uno parece que dijo, mira lo que tengo. mira lo que, y, que tengo, es eh, algún fierro. <risa> sí. Bueno, la, es una foto, en realidad todo esto sale de una foto que estuvo circulando. Sí. Este, No sé si creo que hasta le levantó Clarín, la foto muestra a un militante de, de la Evita empuñando un, un, un revólver, un fierro, y apuntando a los, a, los bar, a los compañeros de barrio de pie. En un contexto de enfrentamiento, de roce fuerte ya. Sí, esto, la rosca entre, sobre todo, los movimientos ex-hinderistas que se pasaron a, a, a, a, a la sociedad con viner en vez de a Cristina, se, suele suceder, suele suceder, este, también es que hay una cierta rivalidad porque ocuparon el lugar que otros pretendían, digamos, la Evita, la Cámpora, claramente ocuparon el lugar lugar, este, de, de que era destinado a Barrio de pie Libre del Sur este, bueno pero más allá de eso, lo que pasó fue concretamente eso un, un revólver, varias fotos ninguna desmentida por parte de Levita claro. este, y esto se marca también dentro de algo que es mucho más grande, que es la tercerización de la represión, algo que solemos ver, donde las patotas sí. actúan Donde, para ya no hablar con la, ya no ir con la policía o la, la gendarmería, sino van directamente con las patotas y pueden despegarse más fácil. Como pasó con el sindicato de, de construcción, con los docentes en el sur, y, o con el hospital francés, digamos eso, patotas mandadas, donde supuestamente son militantes, y, y eso, actúan de esta manera, con fierros, palos, etcétera. Sí, igual ya maneras, salieron a Sí, a eso, ver. el Evita salió a la el, el otro día. Con lo obvio, ¿no? que no era militante del claro, movimiento, eso. que era un infiltrado pero si etcétera, yo mañana, ¿no? por ejemplo estamos de acá, salimos de la radio, nos cruzamos, nos cruzamos con los muchachos de tercer piso al fondo con el y se le ocurre, claro, y a Federico se le, a la máquina de Walbert se le ocurre sacar un fierro, pues. todos sabemos que la máquina de Walbert tiene tiene poca resolver. pulga, ¿no? se le ocurre pelar la máquina <risa> ¿Y yo qué voy a decir? No, este no es del país, yo, no yo, yo no lo no, <ríe> ¿qué voy a decir? Obvio, lo más lo, lo menos que así no es decir no, entiéndalo. no sabe cuándo sacar la máquina, no la controla. No, por favor. Bueno, él es la escuela de Madonna Quiroz, ¿no? Me parece sí. que el lo mismo, quiso evitar una masacre, el claro. compañero de La Vita. Igual eh, la, las dos organizaciones dijeron no conocer a este militante, digamos. No es que eh, Barrio de Pie se lo achacó, a lo, no. Los dos dijeron ni idea. Se no, metió de Barrio se de Pie seguro. <risas> Menos que se quieran autó. auto. Para claro. él estaba <risa> sacando <risa> foto. Era claro. uno de los nuestros. <risa> que, <dale. risa> Hacemos la foto a ver quién es. Bueno, Madonna Quirós era de la JP y era el entierro de Perón y por eso, y todos hizo, eran todos. Evitó una masacre. <risa> Bueno, bueno, la verdad tremendo. Y eh, no sé, yo quisiera cerrar la cortina con un eh, tema de la semana que quizás no será de lo más importantes, pero que viene trayendo cola y que quizás lo, ya lo tratábamos, lo vamos a ir tratando, pero es que avanza de alguna manera el movimiento hacia la revolución socialista internacional, eh, dado que todos los, todas las semanas se van retirando pozos a Repsol. Entonces poco a poco vamos avanzando hacia la Revolución, ¿no? digo Claro, parece que el soviet si está cada vez más cerca. Fronja, ¿no? Es un paso a paso, al estilo como ¿ah? a Merlo. Vamos a un poquito, un pozo por una semana, un pozo otra semana. Y a poco. Yo creí, me vas a hablar de la huelga general en España. Uy, uh, la huelga general Pero nosotros tratamos noticias de Palermo casi, exclusivamente bueno. Ah, disculpame. Pero es verdad, también... Por momentos me voy creo que estamos copando el estuvo mundo. Estuvo la... La huelga que hay en España, que se le hicieron al Partido Popular, digamos que no se le hicieron al Partido Socialista, que tomó las mismas medidas más o menos, y el Partido Popular un poco más a la derecha que el Partido Socialista Español. Claro. Eh quiere hacer una reforma laboral un poco más fuerte que la que hizo el PSOE, entonces... Claro, porque es la derecha más obscena, ¿no? Exacto. Claro, exacto. Sí, Rajoy ¿cómo? tiene un, un historial de, de haber apoyado todas las ajustes, todas las reformas... Claro, pero, pero aparte eh, ni siquiera cintura, ¿no? El chabón te cierra secretarías así de uno Es que es la derecha más coherente, que es lo que votaron exacto. los españoles. Exacto. Claro. Bien, sí. O sea, nunca nos dijo revolución productiva u otras cosas que nosotros sí, sí, sí. no este, El problema de Rajoy siempre fue... Eh, de ajuste de neoliberal y de apoyo franco sí se puede? perfecto sí perfecto. es la fue la marcha más grande de los últimos años o sea piensen que España está en un en una es una sociedad bastante dormida a nivel de movilizaciones tiene ocho movilizaciones, huelgas generales en, en, desde la que murió la democracia este, y las últimas en los últimos dos años claro eso iba del 2010 a hoy tuvieron dos huelgas generales pero de la hostia, ¿eh? sí, de, la hostia. Dos, de la de hostia de la bosta y los mogollón mogollón de huelga Bocollón, no. <ríe> No, pero lo, lo interesante, de, lo interesante de, de España, vemos que la, la clase que está más afectada son los jóvenes, digamos, el desempleo entre los jóvenes es. La clase, mira. Partido. Bueno sí. <risa> la clase trabajadora y en especial los jóvenes. Los jóvenes. Sí, el paro sí, como el es afecta. Está, está subiendo cada vez más. Igual y todos están con este temor de que España es la nueva Grecia. O sea, sobre todo comparaban mucho los, los diarios a Barcelona con Atenas. Con esto, las, las bolas generales de Atenas y. Si se arma el... quilombo va a quedar como Atenas. Sí, claro, sí. Igual me hago una semanita de, de disturbios en Barcelona, eh. Sí, qué lindo estar eh, qué, qué lindo en Barcelona, casalanes. ¿no? Para generar disturbios. <risa> mucho movimiento de <opa, risa> claro, sí, mucho. está lindo. Mucha fiesta después de. Lo ves a Messi. Claro, claro, mucho poder claro. verlo desde arriba, porque eso también, la perspectiva del quilombo es otra cosa, no es porque No bien. es lo mismo un palazo en Plaza de Mayo y que un palazo bien puesto eh, ahí cerca de, sí, el lugar lugar de la Sagrada Familia. No familia. Claro. La familia, claro. <ríe> Nos sangra Pero, igual. Alguien agitando una bandera roja desde la, la Sagrada Familia, claro. Bueno, muy bien. Cerramos este bloque de Picaditas Noticias diciendo que otra vez esta semana no se despertó Gustavo Cerati y escuchamos no. un tema de él, Disco Eterno.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 han quedado reducidos a solo uno. Estás escuchando El Palermo de los Simios. Bueno, muy bien, volvemos al El Palermo de los Simios. Estamos eh, mejor que nunca, la verdad. No sé si vamos a decirles a Manu y a Dani que no vuelvan, porque la verdad es que estamos muy cómodos y nos sentimos muy alegres cuando... Salimos en la tanda a fumar un pucho. Bien, nos pueden seguir por Twitter, arroba Palermo Simios. Por Facebook, a El Palermo de los Simios. Por mail, a elpalermodelosimios, arroba gmail.com. Y si el programa les parece muy malo, pueden escuchar programas anteriores en el blog, www.elpalermodelosimios.blogspot.com. También nos pueden escuchar por stream en el sitio de la Radio La Colectiva, www.lacolectiva.org.ar. Eh, no, tenemos punto el, org. Punto org. Bueno. Y nada más. Y nada sí. Mira, dice justo punto Mirá, punto bueno, ar. Bueno, esa, bueno, prueben, prueben. Es punto org punto, or, punto ar. Gracias. Bueno. Gracias a eh. Lo puse <risa> mal acá. Puse gracias por generar confusión. El primer, el primer, la única confusión que has tenido hasta ahora, ¿eh? No me pasa nada. Y si no Agui. sintonizan el 102.5. Si no sintonizan el 102.5, si ven a 10 cuadras del parque centenario. Bien. Eh, Agui. Claro. Hay bien, saludos, bien. hay novedades, mandando saludos. Eh, a la sí, gente. acá Lucía Bellani nos, desea un, nos dice que tuvo un lindo amanecer con ah, la canción que acaba de sonar. ¡Qué lindo! A, amanece que seis amanece. horas antes que este horario. Y pasa que hay una día. diferencia muy, muy grande de horario entre Palermo y Lanús, donde ah, está ella. Así ah, que es probable es que, que allá esté recién amaneciendo. Bien, bueno, eh, le mandamos un saludo a Lucía. Una, una cosita. Sí. Eh, yo creo que sí hay que decirle salud a Manu y a... Y a Dani que vengan, así que por las dudas digo. Ahora se, por ahí se les ocurre no volver. Mira. No, no me parece que te convenga. Lo vamos, vamos. a ver al final del programa. Ahora al el programa lo decimos. Ahora que, que me lo mencionás, me acaba de llegar, estos es Radio Verdad? Como decimos siempre, un mensaje de Daniel Alpulpo Taglia Fico Que obvio. dice. Muertos, con es, conéctense al Face. Estamos Creo, conectados. Estamos en eso. Y dice Nabu, <ríe> me haces reír. Qué ocurrente, gracias. Viste, es una devolución Ay. de elogios que tenemos permanentemente. Bueno, eh, comentábamos recién en en Facebook y recién en los pasillos que, bueno, la máquina Walberg es una persona de mucho viaje. Fede ha viajado mucho, ha caminado, eh, se ha hecho camino al andar eh, y siempre, de alguna manera, como si el destino lo llevara a, a los lugares que le corresponden, eh, cae siempre en lugares de mucho conflicto social y político. ¿Puede decir que hace no un comunicante? Eh, sí, puede ser. O quizás, eh, como dice el dicho, si Mahoma no va a la montaña, la montaña eh, Bueno, bueno así si, si de no va el conflicto, el conflicto va hacia Fede. Fede, contanos cómo fue, habías mencionado algo en el primer programa de este año. Eh, ¿qué pasó en el verano? ¿Dónde estuviste? mira era año nuevo y no tenía a dónde ir en ocasiones todavía. ¿eh? No tenía muy triste, sí. No tenía, no sabía con quién iba a ir, a dónde iba a ir. Eh, hasta que apareció un amigo. Eh, Pablo Vitale que tenía un auto, sí. que, tenía un auto. tiene más no, eh, apareció un auto que justo tenía un amigo. Chocó, adénico. chocó, lamentablemente chocó. No. no fue nada grave, pero bien. tenía Teníamos. Salimos con otro amigo que se llama Gastón Juanis, el que, gato, el gato, el famoso del gato. Los desacatado mítico. Ah, oh, mandemos de un besote. A gato. Le mandamos un beso en bueno, Muy querido tiempo. acá en el programa, ah. sí, muy querido. Deberíamos invitarlo algún día. Por sí, ejemplo. la verdad que sí. Bueno, cuestiones que enfilamos para el Córdoba, sí. Y después dijimos bueno, vamos a La Rioja a ver qué hay. Dale, ¿no? Una crisis, provincia dale. que turísticamente mucho no se promociona. 10 eh, kilómetros más. Vamos, vamos. Vamos. Vamos. vamos. Llevamos a un lugar muy hermoso que se llama Talampaya. Ah, no sé si lo conocen. No, se del se del... habla mucho del Valle de la Luna, de San Juan, ¿no? Pero eh, Talampaya es una formación parecida a la del Cañón del Colorado. Uh -huh. eh, la verdad, sorprendente, eh, recomendable. Muy, muy, muy lindo Talampaya. Que está bueno cerca de ahí. Eh, así que si tienen la oportunidad de pasar por ahí. Caray, para allá Talampaya bueno no, no entendí vamos a jugar a la batata macabra en esa dale, nota también, si un poquito. bueno eh, entonces seguimos camino sí. hacia un pueblito que se llama Londres en, en Catamarca mirá. y loco, eh. en paralelo íbamos revisando los mails y decíamos, ah mira hay un quilombo en Fomatina eh, hay problema con el tema de la mía minería ¿Ah, ¿eh? sí. todavía no había no se había destapado del todo mediáticamente eh, y a medida que íbamos avanzando efectivamente eh, cobertura de TN empieza a salir en todos lados eh, había una pueblada eh, importante un corte eh, a la, lo que sería el camino que, se, que permitiría el ingreso a la, una minera eh, para hacer tareas de exploración en el Cerro Famatina teníamos ese dato digamos, ¿no? llegamos ¿sí? eh, nos encontramos en, en el pueblo de Famatina eh, gente volanteando Eh, nos dicen, bueno, ¿por qué no van al corte que está acá a unos kilómetros? En realidad el corte no está en el pueblo de Fumatina, sino que está en altos carrizales. Camino, digamos, a la montaña que iba a ser explotada. Camino ah, ah, a la montaña, claro. Te encontraste con una cosa así que era la oficina de turismo militante. ¿Dónde está el conflicto? El conflicto está para allá. Bueno, ¿Cómo lo contás? Parece una situación de doble poder. Parece Moscú <risa> en, en, en, en octubre del 17. Una cosa así, tremenda. No, no, para nada, para ah, nada. Para para todo, nada mucho, para todo mucho más tranquilo. Era un ambiente en el cual Eh, como que el, la, el, la conflictividad no se veía tanto Porque estaba todo el pueblo en eso O sea, no es que había eh, Como suele pasar por ahí en algunos pueblos De, de Catamarca Como una división eh, Dentro de los que están a favor de la mina Y los que están claro, en contra pero en sucede ¿No? En Andalga, por ejemplo. O no es como el tema del aborto Que viste siempre en ella, el sector más católico ah. en La parroquia Y después tiene la gente copada Y, y están peleándose ¿Cuánta gente vive en Famatina? 5.000 personas, ponele. Ah, está tirando, lucas. tiró, tiró porque... Eh, le pareció que era un número que cerraba. Ah, sí, eh, bueno, nombre, si empezamos con los datos formable, de... Formado en economía, en Ciencias <risa> sociales, es un tipo que puede... Maneja estadística, maneja <risa> siempre. Sí, no, puede tirar. tirar. Sube, sube el cerro, vos si subís al cerro, ves, Fede, con toda la cantidad de casas... Dijo, acá el promedio en la Rioja está... Hizo todo el cálculo. Claro, perfecto. También por eso hay que preguntar. Sí, sí, sí uh, ojo. yo Tengo un muy buen ojo para... Un buen cubero. Sí, sí. ¿no? Como... Si me preguntás 000... cuánta, cuánta gente hay en una marcha... También te tiro el número. Sí, ¿Tirás un número o tirás el número? No, tiro el número. Ah, mirá vos. Nunca pude hacer Con un error de precisión de... Igual es fácil, porque Más si me lo haces seguro... La gente viste, no, no se anima a, a retrucarte. Claro, claro, ¿quién, quién, ¿Quién puede saber? ¿Eh? Bueno, pero... Eh, cuestión que todo el pueblo está movilizado... No había divisiones al interior. Claro. Esto es para marcar una diferencia entre lo que es la situación en La Rioja y en provincias como Catamarca donde ya hay instalados eh, mineras eh, produciendo. Claro. Eh, ¿Por qué esto? Si ya hay trabajadores eh, afectados por, por la actividad suele suceder que eh, no están en contra de, de la no. mina. Entonces, en La Rioja no hay instalados, pero puntualmente en Famantina no está instalado un proyecto claro. minero en funcionamiento. O sea, no hay gente que esté trabajando para la minera, ¿sí? Claro. Eh, por el contrario, eh, o sea, todo el mundo que está ahí vive o de la agricultura, o del turismo, o también del Estado, ¿no? Pero el problema eh, es que el proyecto minero consume una gran cantidad de agua, ¿sí? Claro. Entonces, lo que se está afectando, lo que estaría afectando si se, si se instala una, una mina ahí, es justamente eso, se están afectando fuentes de trabajo, ¿no? Claro. Eh, Entonces, no es no solamente una cuestión de, de, por la contaminación per se, de, de que somos ecologistas, etcétera O sea, se está afectando la vida de las personas, no solo en términos de, de salud por la contaminación, sino también en términos de, de, claro. de lo que viven. Digamos, claro. ¿no? sí, de hecho, La Rioja, eso implica una gran cantidad de agua, y La Rioja es la provincia argentina que menos... Agua tiene menos recursos claro, tiene mucha producción de aceituna, mucha producción Qué de garca, mucho las aceitunas, arca, aceitunas, no menen, Rioja. En el Ramón Díaz, pero poca agua en, en la Rioja. Con Ramón no, eh. Con Ramón no. no. Bueno. No, pero como dice Nico, no, no, no. Hay, hay muy poca agua y hay mucha conciencia social sobre el tema del uso del agua. Eso a mí claro. me sorprendió, ¿no? Uno, por ejemplo, acá se ducha, abre la ducha, no sé, claro. se va a cinco minutos, se vuelve. Un primero tira la cadena. Se, Bueno. espera que se caliente el baño porque claro. hace frío ¿sí? bueno yo tuve la suerte que me invitaron a, a, a, bañarte a bañarme en la, casa. la casa de una persona opa bueno. si, así te dijeron hola querés venir a bañarte a mi casa y a no, le no, pasan no. esas cosas no ¿sí? no, no? estamos hablando de una solidaridad militante en la cual claro. gente que viene de afuera recibida por militantes locales para ahorrar agua la gente se baña de a dos de, a, de a dos que vaya, ¿Te pasó eso? No, no, no ah, tuve te la está suerte Están brillando los sí, igual, es, igual, ¿eh? es Todo igual Está bien, tranquilo, no pasa nada Radio. Bueno, lo que sí. tienen son unos calefones Que son como que guardan una cantidad de agua Y eh, se usa esa cantidad de agua para bañarse digamos. es, como, no es ni menos Claro. Y sale no, no sale mucha agua Bueno, pequeñezas que hablan de, de Cómo la, la vida de la roja está un poco adaptada a ese tema Entonces, eh, que un, de repente cae una minera y se lleve un montonazo de agua, genera bastante rechazo. Claro. Eh, para que se dé una idea, eh, en torno al conflicto de Famatina, ¿no? Eh, no fue solo el pueblo de Famatina el que se movilizó, y los pueblos de alrededor. Eh, en, su, en enero también hubo una movilización en la Rioja Capital, uh -huh. ¿sí? que si se quiere no estaría directamente afectada, pero en solidaridad se han movilizado unas 5.000 personas. Lo cual, Casi un pueblo de Famatina... Claro, digo, si uno habla de 5.000 personas acá, pues suena poquito, no sé, pero estamos hablando de una ciudad que es bastante chica, eh, es un montón. Lo que dicen los mismos rejanos es que movilizaciones así no había vivido hace 10 años, por ejemplo. Entonces habla de un, de un nivel de adhesión bastante alto. Claro, claro. interesante. Bueno, la cuestión es que ahí tuvimos la oportunidad de hablar con... con gente que vive ahí eh, hablamos con Jade Peralta que es una productora de nueces y sí. es una de las de las principales eh, personas que está ahí eh, sosteniendo el corte eh, obviamente la, su producción se vería afectada eh, pero bueno también en, en la gente que participa del corte hay, hay de, de todo de todas las clases sociales de todas las claro. ideologías políticas o sea podías encontrarte al mozo de un bar y a los dueños del mismo bar eh, apoyando el, el conflicto claro. digamos, ¿no? Eh, Eh, y también, bueno, gente del Estado, eh, bueno, otros pequeños productores. Y lo que también sorprende es que está apoyando al intendente, eh, que es... Eh, ¿Qué signo político no, es? No, está... está es, llegó al gobierno, a la intendencia, bajo el mismo signo político que el gobernador. Ah. Que el gobernador claramente es un, eh, un defensor de... De la minería, ¿no? Ese no fue el gobernador, el gobernador de la Rioja no fue el que llegó diciendo me voy a poner a las mineras, claro, eso, no está haciendo eso, campaña sí. Exactamente. Bede Herrera. Bede Herrera se Rera. llama, eh, es eh, bastante fuerte verlo hablar en contra de las mineras, en, en la campaña en campañas pres. y es un poco al estilo riojano, digamos, estilo ¿no? Al estilo menemista, es un... diría yo, ¿no? Producción Como un salariazo, tantas cosas prometió Menem y después hizo lo contrario, bueno. El caso de Berra es lo mismo Ahora, Berra es un gobernador kirchnerista Está alineado con el gobierno kirchnerista Esto eh, Es bueno saberlo porque eh, Se suele hablar en el marco de este conflicto De que eh, Como que la decisión la tienen las provincias no? Como Una de las estrategias que ha tenido Por ahí el gobierno nacional a hablar de este tema Es el tema de que Los recursos son de las provincias y son decisiones provinciales, ¿no? Claro, claro. De manera que de esa manera se limpian las manos de la decisión de tomar una postura respecto claro. a la mega minería Bueno, pero ya vamos a hablar un poco de la, sí. de la de la postura del gobierno nacional. Yo quería seguir comentando un poco de la experiencia de, lo de esta matina. Esta es terminado de comer? Y te esperamos, ¿sí? ¿eh? Que... No, no, no. No hay no, problema. No, <risa> no. Puedo comer sin hacer ruido, ¿no? Como algunos simios que están en esta mesa. Sí, sí, sí, hay algo que hace mucho ruido para comer. Bueno, no importa. Después discutimos en casa. Bueno, la cuestión es que llegamos ahí eh, y también había una alta participación de gente de afuera. Ellos tenían una política bastante abierta, no es que era solamente gente del pueblo, claro. había recepción. Nosotros caímos, se si quiere, como turistas uh -huh. que estaban pasando por ahí y fuimos. Claro. Obviamente porque veníamos ya con conciencia social sobre el tema, claro, etc. Claro, ¿La, la, la? la conciencia social la que habían traído de Buenos Aires. Claro. Eh, y se organizaron se organizaban comidas cuatro veces pues, en el día había un campamento había bastante organización eh, había bastante espíritu de, de solidaridad y se organizó eh, una caravana en, cuando nosotros estuvimos eh, que arrancaba desde el pueblo de Famatina iba hasta el corte ¿no? Eh, lo cual fue bastante impactante ¿no? porque eh, se juntaron como unos 300 autos más o menos eh, que es una larga fila de autos, que estuvieron pasando por, eh, por unas poblaciones alrededor y llegaron a, al corte, eh, en el momento en el cual eh, estaba esperando eh, un periodista de TN para cubrir esto, eh, que bueno lo que se señala permanentemente es el tema de que las, eh, los, los medios de comunicación locales no cubren nada, claro, no salen sí, noticias sí. sobre todo esto que está pasando, claro. están todos eh, arreglados digamos con la gobernación. Entonces la difusión vino por medios como TN, después otros medios se vieron obligados también a como página 12, a sacar algunas notas. Periodismo independiente de TN que llegó y en el, <ríe> claro, sí, y no. en, en, en, en el título decía, eh, cuando estaban cubriendo Famatina, el título revolucionario de TN era Famatina resiste, ¿no? Eh. Eh, evidentemente, perdón esta digresión Fede, pero eh, la manipulación de la, de la situación en provecho de de un grupo económico determinado en su supuesto enfrentamiento con el gobierno claro, claro sin lugar a dudas el conflicto le servía para pegarle al gobierno eh, pero bueno de hecho, eh, pero a mí no. no me parece mal que la, las personas que están en el conflicto aprovechen esas contradicciones claro. entre dos sectores de, del poder para poder darle difusión a su conflicto obviamente va a haber sesgos, no se va a ver reflejado todo lo que están planteando pero sino sí, que, que... Para remarcar lo que dice Gullo, frente a conflictos similares anteriores en Catamarca, como planteaba, o en el Bolsón, por ejemplo, no se le dio espacio a esos a esos conflictos y sí en esta situación particular al conflicto en La Rioja para por una pelea entre, entre los grupos. Pero como dice Fede, está bueno que la, la gente pueda aprovechar esa puja entre dos poderes para sacar a Polar, los, sí. Claro, eso, eso nos generó un debate en el interior de la asamblea, de, de los grupos que estaban organizando lo, la resistencia en tomatina. No, sí, sí. Mira, que tenga, que, que yo haya presenciado o no, ya estaba claro, digamos, que, que sí, que era necesaria la difusión de, de los medios, sea cual fuera, eh, no, no, no hubo un, un, un planteo puntual. Sí lo que hubo es eh, con algún gente que venía de afuera del corte en realidad, eh, algunos hippies que eh, querían enrollar unos carteles que decían Clarín Miente, etcétera. Hippie militante. Claro, pero no era algo que habían sí, bien, hecho. No, había, no era algo que hubiesen consultado o decidido claro. de forma asamblearia en el corte. Entonces eso generó por ahí un poco de rispieces pero más allá de eso no. no. En cuanto a eso, ¿hay una asamblea fuerte que de alguna manera coordinaba la lucha o había mucho de esto que cada uno hacía la suya? Digamos. ¿Había cierta coordinación? No, sí, es que en realidad eh, en todos estos lugares lo que están funcionando son asambleas ciudadanas, las UAC Eh, eso lo, lo pueden buscar en internet, tiene una página uh -huh. eh, que están coordinadas incluso a nivel regional o sea, suele haber una en cada, en cada pueblo pero también hay una coordinación regional y obviamente también una coordinación nacional ¿sí? uh -huh. desde, desde donde se está organizando toda la lucha eh, contra la mega minería a cielo abierto claro. eh, el, el origen del conflicto de este puntual, ¿no? Eh, En diciembre del año pasado, lo que pasó es que eh, llegó como una misión de, de la Osisco Mining Corporation, uh -huh, que wow. es la empresa canadiense que estaba tratando de, de instalarse ahí. ¿Cómo se llama? Osisco Mining Corporation. Osisco Mining, Mining Corporation. Muy bien. Muy bien. Qué, bueno. qué formado que está Mine, Mining Corporation. Vale. Bueno, la cuestión es que el pueblo ya está organizado para cuando llegan. Eh, ya hubo otras mineras que trataron sabía, de avanzar. Sí. Claro. pueblo, que te corrijo, que salen a corretearlos. Son, perdón, son cerca de 8.000. 8, no, mil calculamos, calculamos 7.000 Hasta tanto. el censo del 2001 Eran casi 7.000 personas Bueno, perfecto La próxima Googleenlo directamente No, ah, me, agreguen, wow. no, me, no me comprometan claro. wow. sí Y en todo caso Si se equivoca Acompañen Y lo yo, mira, para, no lo agregando mira, nada. Yo para para generar Fede El censo el, fe, el censo Mide el departamento De Famatina Y no la ciudad sola uh, uh. uh. mato ah. palo, okay. palo, es eh. palo y palo es eh. esto Palo y palo Muy bien Bueno Fue, No, Quise aportar un dato y me comí misiles todo no, bueno. Hay que, hay que hoy. Wow. Bueno, la cuestión es que cuando, cuando viene a algún camión o algo así, el pueblo sale a, a correrlo, por decirlo de alguna forma. Dato curioso, eh, una de las primeras veces que pasa, pasaron estas cosas, el párroco agarró y tocó las campanas del pueblo para anunciar que, que salgan todos Mirá, a... Parece... Sí, y claro, después lo que la, la pasó es que... La española, mirá. Un flashback ahí. Tuve. Bueno, el, eso, el párroco está apoyando. Claro. Y, y recibió presiones apoyando de más era. arriba también para que eh, no lo haga, pero bueno, eh, por, por el momento sigue ahí. Pues sí, de más arriba te refieres al señor que está en los cielos. Obispado, no. <risa> ah, ah, no, se equipado. dice que el gobernador presiona al obispado para que le diga que no se meta tanto, una sí, cosa así. Bueno, pero el, el párroco no, no sigue está ahí. Arriba. No, tan arriba, no está en la ría. No está en la Claro. Bueno... Eh, entonces, eh, a fin de año pasado lo que pasó es eso, que eh, salieron a, a perseguir a uno de los eh, trabaja, eh, trabajadores, bueno, de los representantes de la empresa. Claro. Y se olvidó una carpeta este hombre. Entonces, abrieron la carpetita. Y había un listado de muchas personas del pueblo, muchas de las que estaban participando de, de las asambleas, eh, con eh, palabritas como eh, mafia, peralta o... o peligroso, etcétera. Entonces esto generó un revuelo y bueno justamente eso es lo que da origen a el, el corte así a la pueblada que hubo. Claro, claro. Se radicalizó la cosa. Se radicalizó la cosa y eh, el resultado del conflicto fue que eh, tuvieron que dar eh, marcha atrás. Eh, por suerte, la verdad eh, fue una batalla. Obviamente no se ganó todo, pero eh, había un plazo de vencimiento del, del, del proyecto. Eh, que cayó y que no hubo una renovación. Ya habían de, ya habían rechazado un par de proyectos antes en Famatina, así que por ahora acá no pueden avanzar. Claro, eso sí fue, creo, algo bastante histórico, que un movimiento, eh, una organización y un movimiento de, de un pueblo sumado a la solidaridad que tuvo en este caso tuya y de, y de mucha gente que se acercó a Famatina. De padre, dale. Claro, <risa> de mucha gente que se acercó y lograron detener un proyecto tan fuerte y con tantas presiones políticas como claro. un proyecto megaminero minero claro, de que teniste en la infamatina. un proyecto que tiene un espaldarazo del Estado no es que nada más ¿viste? claro es una, una pista fácil de tirar abajo ¿verdad? vinculado a eso, no eh, sí. el tema de, del, del conflicto minero venía bastante tapado a nivel en eh, medios nacionales pues sí, el, de verdad, ¿no? con, el, con la de Famatina, justamente Salta Y el gobierno se ve obligado a, a, a decir algo. O sea, en, en, al principio fue bastante silencio de radio, ¿no? Como que no decían nada, la gente estaba medio a la expectativa. Perdón, lo maté, no, mate, no, mate. no, no pero, Dale a decir. Sí. Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué hicieron, no? Eh, lanzaron la organización de. la organización federal de Estados Mineros. 10 ¿Sí? provincias, las que están sobre la cordillera ¿sí? Se reunieron Ofem. Ofemi, Ofemi. Ofemi. Claro. Se reunieron en Capital Federal eh, Apadrinados por el Ministro de Planificación Julio De Vido sí. Y eh, lanzaron esto Como un gesto De, de, de continuidad Con el proyecto de, eh, de Desarrollar la minería en el país ¿Sí? ¿Se entiende? Claro. Sí, sí. Y ahí, bueno, obviamente eh, eh, Lanzaron todas las frases eh, Eh, para defender el proyecto, de que no en realidad no quieren pasar por encima de los pueblos originarios, que, que, el, que eh, no quieren contaminar, que van a controlar la contaminación y sí. bueno, toda una serie de argumentos eh, que eh, por suerte desde eh, de, de, de, de nuestro lado sería eh, se ha elaborado también bastante para desmitificar claro. todos estos argumentos. Yo quería recomendar, eh, para el que esté más interesado, Eh, una publicación que salió eh, que son de, de, para responderle a los 15 mitos eh, sí. que hay en torno a la media minería que es a colega, el colectivo Voces en Alerta eh, que está integrado por eh, intelectuales como Maristela Svampa Norma Gerraca, eh, bueno y otros más, eso lo pueden, lo pueden buscar cuando eh, vino acá a la vista de Herkovich, que contó cuando se enfrentó así a la, a, la, a, la, a la burguesía minera en una, una cena uh -huh. de periodistas, también ah, recomendó ese libro también. ¿eh? Sí, y si lo recomiendan la máquina, lo recomiendan la bestia, seguramente es un buen buena material eh, de literatura política. ¿Mm? Bueno, ya que mencionás la, la conferencia de prensa a la que asistió Alejandro, sí. eh, la, la, present, la arrancó el secretario de minería, Jorge Mayoral, sí. que, del gobierno. Y que en esa conferencia se presentó como representante de los intereses de los mineros. Sí, ¿no? para tremendo, que... elocuente. elocuente. Eh, y esto para tener en cuenta, ¿no? los proyectos eh, mineros que van a ser eh, aplicados en las provincias tienen que pasar por la Secretaría de Minería de la Nación. O sea, no es que el gobierno nacional no tiene nada claro, que ver. Que deja libre albedrío en realidad. Claro, exactamente. Y eh, agregando una perlita del de, de gobierno hablando sobre el tema perlita y eh, es una, digamos, Cristina. una joya que no se extrae de la tierra ¿no? la perla no, no, no es como la esmeralda y otra joya ¿no? el oro la plata decirlo no, no. porque si no va a ser un poco contradictorio el discurso de la máquina bueno. Dale. la perlita entonces la perlita es que eh, armaron una una conferencia una videoconferencia sí. eh, entre Cristina sí. eh, y un eh, trabajador minero de Olavarría, de una cementera de Olavarría. Ah, me acuerdo No sé si... Sí, me acuerdo de eso. algo de eso? Sí, me acuerdo. Bueno, y le preguntaban al trabajador cuál era la opinión y el trabajador diciendo, no, nosotros queremos que no dejen de trabajar en paz, sí. eh, no puede ser que por cuatro o cinco pseudoambientalistas eh, esto se ponga en riesgo nuestra fuente de trabajo. Y, y obviamente la presidenta, como diciendo no lo puedo creer, seguía hablando... Eh, Eh, escuchen ¿no? al, al pueblo nadie puede decir que vos eh, escúchelo sos... a él claro <risa> nadie puede decir que, que vos, vos trabajador sos parte de las mineras etcétera bueno qué pasó quién era esta persona se llamaba Arnaldo Domínguez y era secretario gremial del gremio de minero de la barría y vicepresidente del PJ de la barría ah, así que bueno se papeloneó todo eh, ah. quedó ahí invalidado pero bueno la verdad que Eh, como estrategia para contrarrestar, digamos, este conflicto, la verdad que deja mucho que desear. Eh, y después, otro aspecto que me parece importante destacar, no es solo el tema de la contaminación, sino el tema de, de los recursos, ¿no? de los mm -hmm. recursos económicos que se están llevando. ¿no? Porque eh, hay una ley de minería que fue aprobada eh, durante el gobierno del Meneísmo y que sigue hoy vigente, sí, que no se está modificando, eh, que exime una gran cantidad de impuestos eh, hay unas regalías a la minería que son mínimas creo que no llegan ni al 3% ¿sí? ¿y por qué hago énfasis en esto? porque eh, el gobierno como una estrategia discursiva se focaliza en discutir con el ambientalismo ¿no? claro. O sea, obviamente el tema ambiental es importante ya estuvimos sí, hablando sí, claro, bastante sobre eso pero eh, como que discute sobre si contamina o no contamina, no claro. y no dice absolutamente nada de la otra parte que se, claro. que se denuncia fuertemente desde los movimientos sociales es que se están eh, están saqueando recursos eh, de, del claro, el agua, nacional. El agua que se utiliza para, para no no pero para yo oro. estoy hablando del oro y el, ah, de millones claro, y sí. millones de dólares que están no me entiendo lo que dice sí, sí sí perfecto eso no se discute verdad Vemos también que es como lo que extraen cuánta riqueza queda acá. Claro, porque de, de lo que se saca el, los recursos naturales como el petróleo, la minería, digamos, se paga una regalía eh, sobre eso. En el caso de la minería, la regalía que se paga es muy poca, digamos, y está hecha en base a una declaración jurada. La, la empresa minera dice que estoy sacando tantos kilogramos de ni siquiera de oro, porque sacan piedra mezclada con oro y el proceso fino de, de desarme se hace afuera. Digamos, entonces, ahí hay una evasión impositiva Importante. impresionante, eh, por un lado, y por otro lado, no se están dejando eh, plata, digamos, de lo que es la renta, de ese, esa renta es, es apropiada íntegramente por la minera y no por, por el Estado argentino para redistribuirlo claro. de alguna forma. Martín Calos, tiene la palabra. Buenos días. Ah. No, yo quería acotar que dado que, eh, que Acá hay dos debates que se mezclan Porque todos los datos que ustedes han Estado tirando son completamente ciertos El tema es, por un lado hay que discutir Primero si Mega Minería y Mega Minería a Cielo Abierto, sí o no Y después, si se decide que sí Eh, ¿qué se hace con los recursos? ¿cómo es ¿Cómo que repartan? el pueblo argentino con uh -huh. todos los genéricos que quieran de ese término eh, se apropia, se aprovecha eso empleo, ¿qué queda como regalías, qué queda como impuestos? ¿qué se produce en el país? Qué se da, ¿a qué se le da valor agregado en el país? ¿y a qué no? Eh, por eso primero, está primero la discusión de si corresponde o no por la cuestión ambiental, la cuestión de los recursos ambientales ¿y bajo qué condiciones? Claro. Pues de hecho Cristina ayer dijo que si se hacen bien las cosas y con responsabilidad no hay industria que no sea amigable con el medio ambiente y sustentable o sea, claro. bueno, pongámosle escuchar hay una propaganda muy fuerte también de, de la cámara de empresarios mineros mm. que dice que si no hay minería no puedes vivir sí. viste cu <risa> no viste cuando aprendés una lamparita ¿Viste eso cuando te la lavas los minería. dientes viste claro. cuando claro la, la minería es buena bueno hemos tenido ya un anticipo de lo que es eh, el tema minero de las minas de lo que fue Famatina también hemos tenido un anticipo de lo que es el agudo análisis de Martín Carlos que más adelante va a estar en Economía para Simios Fede ¿alguna frase para finalizar? ¿alguna frase? uy o alguna, ¿algún eh. pensamiento? por lo pronto podemos aplaudir no, al pueblo de Famatina no. que, eh, por haber asistido <risa> a la minería ¿no? A ver, vamos cinco lucas de personas fuera una minera no no a mí me, lo que me impactó y es hasta un poquito más frases, como, sí. frases que me han dicho como nos vamos a jugar la vida si es necesario uh -huh. eh, y un cartel que decía por los hijos de mis hijos claro. como me impresionó la, la decisión que tenían eh, los pobladores de Famatina de resistir hasta el último momento sí, algo que es interesante de estas movidas perdón yo sé que estábamos cerrando pero claro, algo que sabes, es interesante no de esto es que Digo, es muy difícil que, que pueblos enteros no caigan en la, en la disyuntiva del pan para hoy y hambre para mañana. Sí. Digamos, un poco lo que pasaba con, con las pasteras en, en Uruguay, Digamos, me parece que es bastante interesante que un pueblo todo junto, aún sabiendo que es una enorme fuente de trabajo eh, para ese pueblo y para los pueblos cercanos, es una fuente de trabajo, Digo, la Rioja vive históricamente de trabajo, perdón vive históricamente de trabajo municipal y estatal y vivió siempre una enorme eh, parte de la población de las arcas del estado sí. eh, y, y deciden bastante conscientemente hacerle frente a esto y me, me parece que Eso es algo es un, que es una tal. decisión fuerte digamos no, no es una no son provincias no fácil, como la de no bueno Buenos Aires o Córdoba que tienen claro. Sí. No, es eh, que en realidad, eh, como argumento, se plantea el tema de la fuente de trabajo, y en realidad es bastante poco el que genera sí, no, es eso. Claro. Eh, Justamente por ser el estilo de minería minería Cielo Abierto que requiere sí, poco. Invasión, porque poco gran rubro. parte de las cosas que usan para ponerse a producir las traen importadas. Eh. Traen personas importadas, me dijeron. ¿Puede ser? O es un, <risa> es un mito, es uno de los mitos de la media minería. <risa> no, bueno, los, los gerentes que vienen del exterior sí son importados. Tremendo, tremendo lo que hemos <risa> Bueno. Eh, como siempre nosotros tenemos, es democrático el Palermo de los Simons, así que vamos a darle a un artista que es de River, que no es riojano, pero que es la otra campana de la mega minería, eh, tenemos a Ignacio Copani con Cuánta mina que tengo. Cuánta mina que tengo, cuánta mina que tengo. Los lunes temprano preparo la agenda, anoto a la rubia, descarto a la renga, haciendo lo del fin de semana, me miro al espejo y me digo nada insaciable, me estoy volviendo, cuánta mina que tengo, cuánta mina que tengo, cuánta mina que tengo, cuánta mina que tengo. Lo ocupo del día a la noche, dejando a punto detalles del coche, le sumo al estéreo botones y cables y aceito el asiento, reclinable como un chate, lo estoy poniendo. Cuánta mina que tengo, cuánta mina que tengo, cuánta mina que tengo, ¿Cuánta mina que tengo? cuántas mina que tengo. El miércoles miro novelas tres horas y copio galanes, frases matadoras. El jueves atiendo todos los llamados. Soy un muchacho organizado, imparable. Yo me siento, cuánta mina que tengo, cuánta mina que tengo, cuánta mina que tengo, cuánta mina que tengo, el viernes llega la hora de la verdad, arrojo tantas líneas que de alguna picara, y sin ninguna muerte el anzuelo que hay, total mañana no se me van a escapar, cuánta mina que tengo, cuánta mina que tengo. Cuanta mina que tengo, cuánta mina que tengo. El sábado soy como un lobo que ronda por teatro boliches de onda, no pasa naranja y la noche se vuela, entonces me voy con mi novia Manuela, algo es algo, yo me entiendo, cuánta mano que tengo, cuánta mano que tengo, cuánta mano que tengo, cuánta mano que tengo, cuanta maña que tengo, cuánta maña que tengo, cuanta maña que tengo. Tenggo, cuánta mina mina mina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 Los jueves a las 10 de la noche. A partir del jueves 8 de marzo. Politico. Todos los días, escuchá o bajá el programa en la página de La Colectiva.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 de los simios bueno eh, segunda hora del palermo de los simios estamos eh, a, full, eh, a full a full a full Eh, Agui, ¿tenemos algún saludo? ¿Algún mensaje? ¿Alguien? Sí, le podríamos mandar saludos a Gaby Que por suerte se levantó hace, hace un montón que no nos escucha, chicos Esto es una denuncia Gaby, Gaby, Gaby Gaby, Gaby? Mi, Gaby, mi concubina Ah, mira, Una bien. de mis concubinas Así que por suerte nos está escuchando Y nos manda saludos Muy bien, también manda saludos Sol Que dice que estuvo muy bueno lo de minería Muy gracioso el remate Y pidió, por favor, que cortemos con el tema de Copani Ya, pero creo que no Que lo escuchamos hasta el final Sí, Así Copani que, hasta el final Nosotros no censuramos a nadie En el palermo de los Sims. Ni... A Ignacio, a Ignacio Bueno, les recuerdo igual las, las vías de comunicación, el arroba palermo simios si tienen Twitter, o al palermo de los simios si tienen Facebook, o si tienen mail, al palermo de los simios arroba gmail.com. Si no tienen ninguna de esas dos cosas, por favor, cómprense ya mismo una computadora. Y también pueden mandar un mensaje a mi celular, que evidentemente mucha gente lo está mandando. Pero no lo voy a Ay, pasar al aire porque, porque no lo voy a hacer. Bueno, <risa> economía para simios. Eh, ¿Qué nos trajiste hoy, eh, Nico? Hoy vamos a hablar de la reforma a la carta orgánica del banco central sí un tema polémico un tema polémico que estuvo en las últimas semanas dando vuelta por ahí y para eso como ya escucharon la voz de Martín Carlos mm. le invitamos a Martín que viene trabajando un poco el tema y tiene un poco más claro digamos qué es lo que se cambia qué consecuencias tiene este cambio del banco central así que lo noto a Martín Carlos Buenas. lo noto muy tranquilo esta mañana eh, ¿por qué de, de dónde viene Sí, lo... venía la pregunta, ¿no? Y sí. bueno, vengo de, de una de mis primeras clases de yoga. Muy bien, ¿eh? Claro. Así que estamos en yoguisados. Después vamos a hablar de esto. Aprendan ustedes, eh, para digamos, monitos, eh, que no, solo, no todo es la gran sancho, no todo es trasnoche, también uno se puede levantar temprano un sábado Para hacer yo Con todo lo que cuesta uh -huh. lo Bueno, que igual cuesta. muchas gracias por esta nueva invitación Veo no, sí. que no escarmientan ustedes uh -huh. Siempre además invitándome a hablar de temas fáciles de entender Para en qué nos impacta a los trabajadores, ¿no? Uh -huh. Así que la otra es el presupuesto Ahora la reforma del Banco Central Gracias, gracias por hacerme la vida fácil no, por <ríe> favor, por favor, para eso estamos Primero explicar un poco, digamos, qué es el Banco Central digamos, o, o qué rol cumple el Banco Central O un Banco Central en una, en una economía, ¿sí? Bueno, el Banco Central tiene varios roles Y depende mucho en cada país la legislación que tiene Básicamente es el que regula Y eh, todo el sistema financiero En la mayor parte de los países tiene esa función Y además es el que maneja El que toma las decisiones de política monetaria Y crediticia sí. O sea, cuánto dinero Y cómo regular, orientar el crédito Que se da a, en, en la economía ¿no? Que dan los bancos Que dan distintas, distintas empresas que pueden dar crédito Ese es el rol que tiene en general Está bien. ¿Y qué es lo que se cambia ahora, digamos? O sea, ¿qué es lo que. por qué se arma tanto lío con esto de querer cambiar la carta orgánica del Banco Central? Bueno, hay varios cambios, hay varios cambios, y hay lío por distintos lados, desde una cuestión sí. coyuntural política del ataque a este gobierno hasta una cuestión ideológica de qué rol debería tener en, a grandes rasgos un Banco Central. El primer punto clave que, que se cambia, el Banco Central Argentino, el Banco Central de la República Argentina se crea en el 35 y hasta el año 91, con la reforma Eh, menemista eh, Tiene una serie de objetivos Entonces, sí. Entre los objetivos De distintas formas Todos esos años se iba expresando Que además de cuidar el valor de la moneda Tenía también que, que cuidar Que se generara el empleo Que se que, que alen, que alentar la producción En general ah. En el 91 todo eso se elimina Y se deja solamente preservar el valor de la moneda ¿sí? Sí. Que es lo que nos han dicho Bueno, esto es lo que está bien El Banco Central sí. tiene que dedicarse a eso ¿Qué significa preservar el valor de la moneda? y la verdad no está claro digo claro. es cuidar que el dinero siga valiendo, pero está claro que un peso hoy no vale lo mismo que hace 15 años en claro. la convertibilidad y no está no está claro si está bien ahora o está bien antes digo, ¿no? se cambió claro. el valor, el banco central decidió que el valor cambiaba con lo cual no se preservó de, en ese sentido cambió la política monetaria bueno, y en aras de qué si uno lo toma literal tal como venía eh, preservar el valor de la moneda, el objetivo debería ser cuidarse que no haya inflación uh -huh. Y ese debería ser el único objetivo. Ahora, que no haya inflación, pero lo que se dice es que no, que no haya inflación, pero tengamos altos índices de desocupación, de pobreza, una economía que no crece, no sirve. No es rol del Banco Central preocuparse de eso, ¿no? Y ahí está la cuestión. Ahora alguien, sí, ahora, ahora sí. No, ahora ahora sí el, la, la, una de las principales reformas es esto, es decir, bueno, ya no se dedica solo a que no haya inflación, a preservar el valor de la moneda, sino que va a incorporar cosas como el alentar el desarrollo con equidad social promover el em que implica promover el empleo la producción, esa frasecita, desarrollo es con equidad social ¿cómo es un banco para hacer eso? ¿dando créditos? claro, para eso le dan distintas herramientas para que regule el sistema financiero sí, el sistema financiero argentino está, está completamente desregulado No solo porque desde el 91 se le sacan herramientas al Banco Central, sino porque desde el 77 hay una ley de entidades financieras que dice los bancos hacen lo que quieran. Ah, mira vos. Lo que quieran. Eh, ya mencionado que son una de las cosas económicas de la dictadura. De, de la dictadura, exacto. Sí. De Martínez de Oz, digamos. Y Martínez de Oz dijo cuando se fue del ministerio la ley de entidades financieras es la ley más revolucionaria que pusimos. Ah, ah y por esa la dejamos. En su sentido, revolucionario. Claro, ¿no? claro, claro. claro. Eh, Claro, por eso esa básicamente no, se tocó, pero estaba completamente validada por leyes después, pero no se cambió el espíritu nunca. Sí, uh -huh. Y de hecho en, en el discurso de Asunción de Cristina, digamos, hay proyectos para, para cambiar la ley de, de entidades financieras impulsados también dentro de algunos aliados del de kirchnerismo, como ser... Carlos Heller. El Heller, digamos, el PC... El Movimiento de pie del chumbo y demás... Hay gente de compañeros. Compañeros. Y en el discurso de Asunción y Cristina dijo que... La ley de entidades financieras, no había que cambiarla, digamos, que esa ley está bien y que había que hacer algunas pequeñas modificaciones, pero que, que no había que tocarla mucho, lo cual habla, digamos, que si se sigue defendiendo esa ley, que es la ley más importante que consiguiera Martínez que puso, algo está mal, digamos. Algo está mal, Claramente. Bueno, lo que se hace ahora es decir, bueno, esa ley, la que dice que pueden hacer los bancos, no la tocamos. L es un conflicto político, meterse con claro. los bancos y, digamos, cualquier... Eh, creo Al fin de la trayectoria no se toca esa ley. Esa no se <ríe> toca. Y me parece tal el miedo este de qué pasa si tocan mis ahorros ¿no? Claro. Se si atacan a los bancos, se están atacando mis ahorros y, bueno, no. Pero por las dudas no, no, no, no nos metemos con esa. Lo que hacemos es darle más capacidad de regulación al Banco Central para que indirectamente entonces sea el central el que diga, che, Eh, orientemos el crédito para este lado sí. Ajá. entonces está toda esta política de darle más crédito, el Banco Central va a tener herramientas para o, impulsar que los bancos comerciales le den más crédito a pymes o por ahí a, a hipotecarios ¿no? para la compra de viviendas ¿y eso cómo lo hacen? ¿los invitan a los bancos privados? <risa> bueno eh, ahora Marcó del PONT, la presidenta del Banco Central salió esta semana a decir que una de las, una de las primeras medidas que iban a tomar con estas nuevas herramientas que tiene es encajes diferenciados, ¿sí? o sea, según qué línea de préstamos vaya a dar el banco, va a poder usar más plata de los depósitos que tiene para prestar, ¿sí? que para el banco es más negocio. Lo que está diciendo básicamente el, central, el Banco Central ahora es, si ustedes orientan el crédito para determinados sectores que nosotros vamos a, a, de a determinar como prioritarios, Eh, les vamos a permitir hacer tener más plata para hacer negocios, ah. ¿sí? no va a tener que dejarnos tanta plata guardada como garantía de solvencia, encaje diferenciado, vas a ser vos o vamos no yo, el chiste machista, el chiste machista. Me Marcó el Ponte. Quién mejor una mujer en con el Banco el. Central para hablar de encaje, ¿no? Oh, de encima era bueno, eh, profundo, bueno, bueno. buenísimo, graciosísimo, nada. Bueno. No, pero Martín, disculpa esta irrupción, esta irrupción que tendría Ay, que haber sido Banquina Agullo, pero oh, banco, No, yo quería decir Marcó el Ponte para encaje con diferenciado. Sí. Eh, sí. El pont, ¿no? sí, sí, no está bien, igual Acá te doy, la, le damos. te doy la izquierda. ¿Y con encaje diferenciado? <risa> Más que nunca. <risa> bueno, esto es, estimulan así a los bancos a ser, a, como ser buenos, ¿no? Claro. Es, garantizándoles que no van a tener mucho riesgo. A ver, fíjate que el chiste acá no se está discutiendo en ningún lado ¿Qui quién, si quién se apropia de las ganancias de los bancos, no se discute quién tiene que ser propietario de, el, de los bancos, quién maneja el sistema financiero. Lo único que se está diciendo es le vamos a dar herramientas al Banco Central para orientarles el negocio a los bancos, ¿sí? Uh -huh. Para decirles, bueno, muchachos, le vamos a dar... Una, un, un incentivo a que haga negocio por este lado eh, los bancos van a seguir haciendo su negocio eso está claro el Exacto. sector financiero argentino es el que más ganancias uno de los que más ganancias tuvo en estos años y uno de los que más creció desde los 90 los 90 y los 2000 ¿sí? no, sin, claro. sin pausa excepto bueno la debacle del sistema financiero de esos años tuvo que, que salir a rescatarlos pero bueno mientras los lo rescatamos en el 2001 en todos los demás años tuvieron ganancias eh, entonces esa es una de las principales cuestiones cómo orientar uh -huh. el crédito ¿sí? Y para esto entonces se le fijan nuevas nuevos objetivos de política al Banco Central para que pueda justamente usar todas las herramientas que se le están dando en ese sentido. ¿sí? Orientar el crédito, orientar eh, intervenir en los mercados cambiarios, en intervenir, eh, regular más las, las actividades de las entidades financieras. O sea que ahora vamos a poder ser dueños, ponele. Ojalá, y ojalá. Vos decís. En términos muy personales te digo, ojalá. Claro. Eh, pero. Y mirá, el asunto es este le estamos dando capacidad al Banco Central para hacer algunas cosas. ¿sí? Que las haga o no va a depender siempre de las autoridades del Banco Central. Sí, sí como siempre. Pero, como siempre. Pero Eso no cambió. Tiene más capacidad, pero hay, si, lo, si no lo hace, no lo hace. Claro. Ya, no, tenía, no, ya tenía una capacidad para hacer cosas y muchas veces no la, no los, no la utilizaba. Eh, entonces bueno, acá pasan a ser decisiones políticas El, un próximo gobierno podrá decidir dar marcha atrás con todo y, y al contrario desregularlo absolutamente de vuelta no, no darle ningún tipo de orientación al, al sistema financiero, esto va a ser decisión de política cambiaria, monetaria financiera, crediticia de cada autoridad del Banco Central que venga de aquí en más ¿Y ¿Qué otras eh, novedades trae esta reforma de la carta orgánica? Las reservas, por ejemplo, ¿qué, qué, ¿qué cambia en esto de las reservas de libre disponibilidad? digamos, que es un poco, si puedes explicar eso Bueno, a ver, las reservas internacionales, ¿sí? Sabemos lo que son, es el dinero... Los lingotes de oro. No, ya no es lingote de oro. Sí, sí, hay, habiendo... También lingote de oro. tenemos las dos cosas, verde y dorado. Hay de todo, hay de todo, hay dólares, hay euros, hay yenes, hay lo que quieras. Creo que quedaron esclavos también de la época. Todavía sí, quedaron Patacones de alguno, Creo que no, pero te chequeo. Eh... No, y hay. y puede haber otras cosas, bonos de tesoros extranjeros, de tesoros de Estados Unidos, de cualquier tipo de. Claro. Cualquier tipo de activo externo, o sea, que, que cuyo dueño en verdad sea otro, otro país. Mm -hmm. ¿okay? mm -hmm. Todo eso es lo que respalda la, la base monetaria argentina. Históricamente fue así, desde el 91 Lo, lo que se planteaba era, primero. ...ante todo, tiene que alcanzar... La, ...la cantidad de reservas internacionales... ...que tiene guardadas el Banco Central... ...para cubrir la base monetaria... ...o sea, la cantidad de billetes que emitió el Banco Central... Sí. ¿sí? Los billetes y monedas emitidos... ...en el 1 a 1 estará fácil calcularlo, ¿no? ...era, por cada peso que tenés... ...había que tener un dólar en el Banco Central... ...cuando devaluamos... ¿sí? ...y tipo de cambio eh, flexible... ...y pasamos a entonces 4.30... ...4.20, 3.50 según el, el momento... Eh, ...se vuelve más complicado ver cómo evol cómo evoluciona eso Pero a mí se me ocurre que deben tener un tipo como la máquina Waller que sale a la ventana del Banco Central mira cuánta plata de calcula y se habrá más o menos, claro. más o menos. <risa> 3 millones de pesos, millones de pesos porque sí, Fede también es muy ágil para calcular eso claro va, vuelve abre las, las arcas y da cuántas de 3 millones de, con, de billetes bien. es más ágil que contando gente te, los sí, di, te claro. lo digo Eh, ¿Se calcula así? Se calcula así, entonces ah, vos mirabas la cantidad, tenías 45, 50 mil millones de dólares en reservas, y ¿sí? es el valor de las reservas internacionales que tenía Argentina hasta hace, uno, hasta hace poco y eh, decías, bueno a 4.30 con son, bueno no voy a hacer el cálculo porque no me va a salir, pero 215 mil millones de pesos. Y ponía la impresora ¿Sí? y frenaba en mil impresoras dinero tenías impreso? 215 mil millones de pesos estabas perfecto. Ahora, si tenías menos billetes impresos que eso, había una parte de reservas entonces que te sobraba que era lo que se llamaba reservas excedentes, reservas de libre disponibilidad, este término tan usado. Linda esa palabra, libre disponibilidad. Y esa diferencia, esa de libre disponibilidad, era las que el gobierno podía usar para pagar deuda externa. Por ejemplo, ponle taca taca al FMI. En 2006, Todas Sí, 9 mil millones de dólares. No te debo más nada. Perfecto, lindo. Discutible, discutible, pero lindo. Discutible, pero lindo, la imagen. Eh, sí. Y, bueno, ¿qué cambia ahora? Lo que se cambia es justamente eso. Que quedó a ver, Esto es un punto importante. Esto de que tenía que cubrir la base monetaria venía a cuento de la convertibilidad, ¿sí? de, respet de respetar este 1 a 1. Cuando se deroga el 1 a 1, este artículo de la ley no se deroga. Entonces tenía que seguir respaldando la base monetaria con reservas internacionales. Ahora se deroga eso. Y ya no, ya no está esa restricción legal. Ahora el que va a decidir cuántas reservas hay que tener, como mínimo, es el directorio del Banco Central. Lo va a decidir con los criterios que, que crea convenientes para poder después hacer su política monetaria, cambiaria, crediticia. Pero eh, él lo va a definir año a año, digamos, en algún sentido, con su criterio, el que quiera. ¿Y eso qué le va a permitir? tener? Si fija que, menos, que se necesitan menos reservas internacionales, entonces te quedan más reservas que puedes usar para pagar deuda ese es el punto eh, el objetivo el, ese es el, uno de los objetivos tener la, los dólares para poder pagar la deuda externa sin tener que recurrir a otras fuentes de divisas de dólares pero no se ha pagado eso al final siempre ¿seguimos? estamos pagando deuda externa seguimos. no, se acaba, nunca, Ahora, no se acaba nunca no se acaba nunca Ullo. claro ahí el, el problema digamos o, o lo que se le machaca al gobierno que dice bueno el gobierno puede decir en realidad como no, no sale al, a buscar crédito financiero por fuera No, no, el gobierno puede decir bueno como no consigo crédito yo considero que la reserva que hay que tener es tanta plata digamos lo no ponen a FEDF dice mira para mí que tener 3 millones de pesos y el resto podemos pagarle a los acreedores externos como de París a los bonistas a todos ellos le podemos seguir pagando sin necesidad de que por hacer eso el presidente de del banco central Marco el Pompas encana en cana claro eh, porque si, si no cambian la, la, la ley y la carta orgánica uno puede accionar en contra de de eso entonces estarían, estarían cumpliendo con, su, con el mandato que tenía con ¿no? el mandato que tenía exactamente el tema con esto siempre es cuál es el, el ataque el, el, el miedo que es lógico la inflación ¿no? Okay. porque acuérdense que cuando se pone el, este, esto de que la base monetaria tenía que ser cubierta por reservas el 1 a 1 el tema era veníamos de una hiperinflación y se estaba cortando con la convertibilidad eh, eso ¿sí? es lo que se logra en ese momento y la cuestión ahora es y si estamos eliminando esa restricción y estamos dándole más, más poder al central para que haga La política de quiera, ¿puede ser inflacionario? Ese es el miedo, ese es el ataque que está viniendo desde la ortodoxia, ¿sí? que repone sus argumentos de que toda emisión genera inflación, lo cual es falso, no siempre. Claro. La, a veces sí, a veces no. La presidenta del Banco Central el domingo en una entrevista con página 12 dice, es totalmente falso decir que la emisión genera inflación. Es bueno, es totalmente falso ¿totalmente que falso? es totalmente falso ah. que, to que la emisión genera <risas> inflación. O sea, Marco del Pont tampoco está diciéndolo, no sé. diciéndolo con claridad. Mm hay contextos económicos en los cuales la emisión puede generar inflación. ¿De qué depende? Y fíjense que, fíjense que en 2002, 2003 estábamos emitiendo 40%. Cada año emitíamos 40% más de base monetaria y la inflación era, estaba contenida 12%, 8%, 4%. Uh -huh. ¿Pero qué pasa? Era un contexto en el cual veníamos de una recesión. Ahora que el país está de alguna forma en muchos sectores laburando a full, ¿no? Uh -huh. Al tope de su capacidad. Si vos ahora generás más demanda, que es una de las cosas que podés generar si emitís, puede que claro. genere una presión, aumento de precios. Todo okay. depende de cómo sea, además, que el Banco Central usa ese, esa emisión. Porque no es lo mismo si se la presta al, al gobierno, al Tesoro Nacional, si la usa para comprar dólares en el, en el mercado, si la usa para eh, dárselo a los bancos y entonces logra que bajen las tasas de interés, lo cual claro. podría ser perfectamente antiinflacionario. Claro. Hay que ver cómo se usa ese dinero. Uh -huh. Muy bien, bueno, excelente. ¿Alguna pregunta más? puedo hacer una pregunta un poco difícil Diga, claro, que había una ley que estaba impulsando Heller de reforma de la ley de entidades financieras y tenía la curiosidad de, de saber digamos qué cosas había en esa ley en esa propuesta de reforma que eh, estarían quedando afuera digamos con esto de la, de la reforma del, del banco, de la carta orgánica el, el principal punto es eh, la cuestión así general eh, en vez de decirle en vez de cambiar la ley en la cual se le dice a los bancos lo que pueden y no pueden hacer y cómo funciona el sistema financiero, se está cambiando la capacidad del central de decirlo, ¿sí? de decidir qué, qué, qué se puede hacer y qué no. Digo, pasa de ser algo que estás poniendo en una ley a ser algo que va a poder decir el, el central, el banco central, cosa que se puede cambiar mucho más fácil, ¿no? Viene otro mañana y te lo cambia, la ley no, en teoría. La ley en teoría es más estable. En, el, en esta nueva capacidad de regulación del banco central hay cosas que se están metiendo que... Eh, ...que Heller impulsaba en su ley. ¿sí? Particularmente la de Heller es, de, en un sentido, la más progresiva de las que se presentaron hasta ahora. Eh, por ejemplo, la defensa, de los usuarios, la defensa de los derechos de los usuarios del sistema o la capacidad del Banco Central para regular tasas de interés para sectores determinados o el impulso a determinados sectores, como, por ejemplo, PYMES, ¿sí? uh -huh. que es algo que Heller toma muy en cuenta, o microcréditos, o la capacidad de incorporar otros, otras entidades financieras que hoy no están en la ley, eh, por ejemplo la, lo que llama la banca en las sombras no las empresas estas cómo llaman efectivos ya crédito fácil sí, efectivo, ¿sí? Tod todas sí. estas no están reguladas El, esos créditos pueden dar tasas de interés usurarias generalmente tiene, las tienen tiene. eh, pueden pueden ha habido muchos casos de, digamos, de violencia eh, y de métodos muy coercitivos para cobrar esos préstamos de vuelta no entonces todo eso la idea es bueno defender un poco los derechos de los usuarios y qué queda afuera? y Quedan un montón de cosas que no se pueden meter directamente en la como capacidad de regulación del Banco Central. Pero principalmente lo que queda afuera es poner eso como un marco, en, en un marco legal estable que no dependa de cada autoridad del Banco Central. Muy bien. Bueno, Martín Calos nos ha hecho un poco menos simios, un poco más sabios acerca del uso del dinero de los bancos y todo eso. Muchas gracias Martín, te invitamos a, a quedarte. Ustedes. Sí, yo quiero que se quedas y después charlamos un poquito de yoga, no sé lo que. Vale, sí, sí, vamos <risa> a, <risa> vamos vamos a seguir a, sigue adelante con todo el programa. en el panel de los simios, vamos a escuchar una cancioncita y volvemos. Get back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 será una porquería, ya lo sé. En el 506 y en el 2000 también. Arrancamos este bloque musical con un poquito de milonga, de tango. De. remontándonos al siglo pasado, hace 111 años. De nuestra historia porteña. No antes de que fuera el Palermo de los Simios, ¿no? ¿Verdad? ¿Verdad, Gullo? La protohistoria. La protohistoria, ¿no? Demete. Contanos. Eh, ¿Qué fecha, qué efeméride especial relacionada con el tango? Te vamos tipo pregunta, eh, no sé. Inducida. Odol, Odol pregunta, Odol pregunta. ¿Qué efeméride relacionada con una importante figura del tango argentino, la música vernácula del Río de la Plata, se está cumpliendo esta semana o acaso este mismo día? Esta semana. Esta semana. Bien, ¿qué efeméride? Enrique Santos Disépolo de Lucky. Eh. Aunque algunos le pueden decir Disépolo... Dicepolo. O de también conocido como Dicepolín. o uh, Odicepolo. Compositor, dramaturgo, actor, letrista, Todo, genio, ya. figura. Que quizá, oh, quizá el prototipo de la identidad porteña y tanguera del siglo XX. Sí, verdad. verdad, verdad. Entre los tangos, bueno, el que estamos escuchando. ¡Qué tangazo, papá! Cambalache, Malevaje. Eh. Desencuentro. Desencuentro, Confesión. Sí. Uno le hizo la letra que después Mariano Mores eh, popularizara quizá eh, mucho más que otros tangos Shira Shira sí. ¿Lo tres ¿Lo tenés más bueno? Sí, pero es que todo es mentira. No me sé, no, ella, ella, <ríe> sí, no. es giracida. Sí, era, ella, ella, Sí, Ese es Gilancia, sí. Pero es que nada, por favor. Bueno, nació el 27 de marzo. 27 de marzo, mira, un día después que yo. ¿no? Ah, mira. Pero 11 años después. <risa> Antes, no, Feliz más, ¿no? Gracias. Ah, oh, fue el año de nada. Muchas gracias. Fue Le hicimos cumpleaños. una torta con banana. Le hicimos una torta con banana. Ayer mis compañeros de teatro comunitario me regalaron una bicicleta. Mentira. No, No, no, me regalaron una bicicleta. Afuera, así que les agradezco concepto, una mira. bici ¿Qué, qué, ¿qué bici? una bici hermosa clásica un rodado grande viste nada de cambio nada de girar viste qué linda eso, no, para linda de paseo un volante un buen manubrio viste nada de ir reclinado lindo. no conozco mucho de bici como para decirte qué tipo de bici. y con esa subís una a los liana. árboles de liana a liana sí con esa sí llevo a toda, toda la manada toda, una locura cual circo ruso una arriba de otra anda con las manos pero bueno concentrémonos pues, en también fue actor también Y eh, creo que la película más reconocida de él como actor fue El hincha. El hincha. Que cualquiera que se interese por eh, ese juego donde la pelota es todo, habrá visto un argumento El hincha. Uh -huh. Años treinta y pico... No, perdón, el, el 51 es la última película que... 13 claro. de abril del 51 es la última película que... Treinta y pico años tenía quizá él. Sí, claro, sí. No me dejaste de terminar. Claro, claro. Bueno, gran película en la cual... Inmortaliza quizás las frases y el, también la identidad de, de lo que es un sentir como hincha. En la película se pregunta... ¿Y para qué trabaja uno si no es para ir los domingos y romperse los pulmones en las tribunas hinchando por un ideal? Por un ideal. ¿O es, o es que eso no vale nada? ¿Qué sería el fútbol sin el hincha? El hincha es todo en la vida. Sí, es así. Decía. Es así, ¿eh? Y así como el hincha lo podemos hilar también con el tango... Me parece las do, dos identidades, el hincha de fútbol, el fútbol en tango, las dos identidades eh, quizás más representativas de, de, de esta argentinidad, quizá demasiado centrada en esta ciudad, pero que tanto nos, nos identifica. Claro, del porteñaje. Por lo menos. Exactamente. O de la porteñitud, quizás. ¿no? No sé la porteñitud, sí. Sobre todo el tango, la parte del hincha... Sí, esa, esa es más general, ¿no? Esa es, más, ¿no? Más esa, esa es fe, la parte federalista. Esa es la gran. parte federalista. Quizá, claro. quizá nunca vos, como hincha de Belgrano nunca viniste a... <risa> quizás, quizás tuve cosas muy lindas que me pasaron como hincha Belgrano. ¿no? Claro. Y no te pasaron en Buenos Aires. Quizás ¿no? Que me pasaron en, en Buenos Aires, quizás ah. en Núñez, quizás. Pero ah. no, lo no, viste por no, la tele. No, ni siquiera lo vi por la tele, por la radio. No, eso, eso, eso también, ¿también, es también es tango, esto es tango y arrabal. Muy bien, entonces se cumple 111 años O sea que... 111 años Del nacimiento Del nacimiento Porque él muere el 23 de diciembre del 51 El mismo año que hizo la, película, hizo la, película, la película Pocos meses después de hacer la película era, El hincha ¿Qué cosa? Y nació en 1901, ¿no? Nos da la matemática Nos da la matemática exactamente así Bueno, muy bien Entonces el, nuestro recuerdo Al querido Enrique Santos de Jépolo, Santos ¿eh? Y bueno, vamos un ¿Qué es lo que uno siempre se confunde Porque piensa Pero de Jépolo es de O es el hermano, no, el hermano era Armando Dijepolo, que también fue una figura destacada de, del teatro y, y también dramaturgo. Pero Dijepolín o Dijepolo nació hace 111 años. Muy bien, bueno, ahora en un ratito seguimos con la música con sentido para decir culturalmente en el Palermo de los Simios. Estás escuchando el Palermo de los Simios. <risa> Muy bien, justamente hablando de efemérides... Todo el palo, al palo, al palo, al palo. Sí, justamente hablando de efemérides y de cultura, hay otro aniversario que se cumple quizás eh, no el más agradable, pero relacionado también al aniversario que se había cumplido la semana pasada, el 24 de marzo, eh, esta semana, el lunes, no vamos a ir a trabajar a algunos, justamente porque es feriado por el 2 de abril, que se celebra el Día de la Recuperación de las Islas Malvinas. Y algo interesante ocurre con el, lo que es la música y el entorno musical de esas épocas que es que ocurre algo muy interesante para algunos pensadores eh, el 2 de abril nace el rock nacional como lo conocemos ahora ¿por qué? sencillamente porque eh, en el fervor nacionalista de la guerra de Malvinas eh, una de las medidas que se toman eh, desde el gobierno es la prohibición absoluta en todas las radios de pasar música en habla inglesa En principio, en música eh, de Inglaterra, de, de bandas Inglaterras, así que se dejó de escuchar... Eh, o sea, los Beatles, los se Beatles Led Zeppelin, los Rolling, como decía Federico Moura, decía, de repente éramos enemigos de los Beatles. Claro. Eh, oh, los Beatles eran nuestros enemigos, claro, que también bastante fuertes. Pero después, con el apoyo explícito de Estados Unidos a, a, la, a Inglaterra en el conflicto, también se dejó de escuchar música estadounidense. Entonces desaparecieron Dylan, Sinatra... Weather Report una banda de la época y lo que empezó a pasar es que los programadores de radio no tenían eh, música que pasar entonces aquellos que en, durante los años de plomo del 76 en adelante eran considerados los enemigos internos del gobierno los que hacían en lo que sea la juventud y algunos eran incluso perseguidos políticamente empezaron a sonar se empezó a poner música de rock en español básicamente decían porque es la misma música solo que en habla hispana eh, entonces incluso lo que permitió esto es que no solamente se escucharan en las AFM y en las AM eh, música nacional sino que muchos que habían estado silenciados como León Gieco pudieran tocar y cantar y eh, algunos como Pedro y Pablo pudieran volver del exilio al punto de que por ejemplo solo le pido a Dios se transformó en himno Durante la, ...durante la época de la guerra... Eh, ...y también Señora Violencia a Hijos... ...de Pedro y Pablo... ...una canción que habla de Margaret Thatcher... ...también se puso de moda... ...pero también eso permitió... ...esta es una cuestión quizás... que ...todavía no ha saldado el rock... ...la cuestión de si fue o no... Eh, ...digamos utilizado... ...o usado como, como defensa... ...del fervor nacionalista de la guerra... Y lo que muchos dicen en su defensa es Está bien, es verdad que se utilizó mucho nuestra música Para eh, dar una, una especie de apoyo O transformar nuestra música en un apoyo A la, a la, a la decisión de la, de la Junta Militar De ir a la guerra Pero también es verdad que se pudo volver a escuchar La Marcha de la Bronca De Pedro y Pablo Y en el País de la Libertad, de León Como diciendo, bueno, trajo también la contradicción De que al escuchar estas canciones Se podían escuchar otras canciones que antes estaban prohibidas Entonces empezaron a sonar Charlie, Porchetto, Los Violadores también llegó la nueva trova Rosarina eh, y aparte también lo que pasó es que se empezó a vender más discos de Ron Nacional ¿por qué? porque la gente estaba muy pegada a la radio, porque también los partes de, de guerra y los, de las noticias sobre lo que estaba ocurriendo en las islas se seguía por la radio, entonces entre entre parte y parte bueno, te escuchabas un solo se trata de vivir de Aglieto eh, bueno, en este contexto durante la guerra ocurre el 16 de mayo del 82 se organiza el concierto por la solidaridad latinoamericana en obras sanitarias un concierto con características que nunca antes se habían visto en este país de hecho había alrededor de 60.000 personas que se convocaron se juntaron no sé cuántos camiones de ayuda que como todos saben Eh, mucha de la ayuda que se juntó Durante la gran campaña de recolección No llegó nunca a las islas El fondo patriótico, claro. El fondo patriótico. Esto formó parte del fondo patriótico Fue Una, una campaña que se estaba recaudando en muchos lados En televisión y esta acá también colaboraron en eso eh, Muchos de los músicos que participaron Dicen que en realidad Fue un concierto por la paz Y que eh, Lo hicieron en apoyo a los soldados No en apoyo a la junta Pero Digamos, de alguna manera la Junta se encargó de capitalizar ese, ese concierto como parte de un apoyo a su política internacional de guerra en este contexto eh, uno de los que participó fue Charlie García con parte de lo que quedaba de Girán, con la experiencia del Porzo y Gieco y con su experiencia solista cuentan algunas eh, voces que en el 82 eh, estaba terminando de hacer la música de pubis angelical Charlie cuando se entera de, de, la, de, la, de la invasión a las islas, empieza a cranear otro disco que es Yendo de la Cama al Living. Y lo graba casi de un tirón en esos meses de, de, de, de abril, entre abril y agosto lo graba. Sin dormir en esos meses. Sin también. dormir, absolutamente. Y es interesante, de las múltiples lecturas que se pueden hacer sobre el título y sobre la canción Yendo de la Cama al Living, uno podría pensar que tiene que ver con cierto estado de euforia que le impide ir de un lugar, que va de un lugar a otro y no y le impide salir, pero también alguien piensa que la casa, como metáfora del país y de la patria, habla de un contexto opresor donde en realidad lo único que se podía ir era ir de la cama a living y de living a la cama y nada más. En todo caso, la característica que tiene este disco es que el Charlie García setentista de, de su Generis y de se Gerán da lugar a un Charlie un poco más cínico, un poco más irónico y un poco más desidealizado en la medida en que ya ve el asunto como, como una cuestión de que las balas vienen de cualquier lado y no sabes de dónde de dónde ya desconfiar, ¿no? Entre los temas que tiene ese disco está el, el No bombardeo en Buenos Aires, que de alguna manera ironiza sobre la guerra, diciendo, no, bueno, estoy temiendo al rubio ahora, no sé a quién temeré después, ¿no? Y dice, si quieres escucharé a la BBC, no importa, lo único que te pido es que no bombardeo Barrio Norte. Eh, Que coincide con cierta visión irónica que hubo de la guerra entre, por ejemplo, bueno contaban de, se decía, decían que Borges decía que había que darle las islas a, a Bolivia para que tenga su salida al mar o, el, digamos ¿Y ¿Cómo llegaban hasta las islas? Medio de no, bueno, es un claro no, Es una medio. forma de decir, bueno ¿Quién carajo le importa todo esto? La verdad que en realidad es una pelotudez Pero bueno, la cuestión es que Charlie García presenta este, este, este, este disco Eh, y este tema en particular es el cierre del disco, lo presenta en Ferro, en diciembre de 82. Eh, el 26 de diciembre de 82, eh, el tipo llega en un Cadillac Rosa a, al recital y terminan con un avión que se con bombardeos No, no hay un avión que se estrella, eso lo hizo Eso lo hizo Revolver, Waters Pero con bomba, bombardeando una ciudad que había diseñado su exmujer, Renata Sullivan. Eh, eh, al final del recital, termina con... No en Buenos Aires, cayéndose esa ciudad. Y quisiera para cerrar antes de escuchar este tema que es el que hoy viene con un segundo sentido que es No bombardeen en Buenos Aires leer una frase que está en el disco yendo a la cama al living que es de Peter Townsend, que es el guitarrista de The Who que dice si grita, si grita pidiendo verdad en lugar de auxilio si se compromete con un coraje que no está seguro de poseer si se pone de pie para señalar algo que está mal pero no pide sangre para remediarlo entonces eso es rock and roll No bombardeen en Buenos Aires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 En el Palermo de los Simios, todas las semanas bautizamos como un nuevo Palermo a cada sector de la ciudad. El Palermo de la Semana. ¿Y vos? ¿En qué Palermo vivís? Muy bien, último segmento del Palermo de los Simios. Y ya nos vamos a casita, pero no sin antes cumplir con el ritual sábado a sábado de rebautizar a un nuevo barrio de la capital como Palermo Algo. Capital eh, y Gran Buenos Aires. Capital Gran ¿no? Buenos Aires, verdad. De verdad cada, vez, cada vez nos expandimos más. Tenemos unos saluditos más antes de irnos. Sí, un mensaje de Ana Karenina por Facebook. Ana que Karenina, sí la, sí, la tenemos, ¿no? La tenemos, sí. Dice que, que recordemos, por favor, la constante lucha de los pueblos cordilleranos en contra de las grandes corporaciones transnacionales y megamineras Muy por bien. nuestra soberanía. Sí, creo que más o menos intentamos hacerlo. Que... ¿Lo recordamos? Sí, recordemos. Perfecto. Muy bien. Y bueno, y... ¿Qué está pasando en Florencio Varela, y Huyo? Ahora no sé es qué, qué está quilombo, pasando, bárbaro. ahora, ahora, en este momento, pero sí hay gente muy triste, Florencio Varela. Sí, ¿no? ¿Qué pasó? Sobre todo los que eran amigos de un muchacho que no me acuerdo el nombre. ¿Qué ¿Qué no lo digamos, no lo quememos, ¿no? No lo quememos. Bueno, si no lo vamos a decir. Que era el dueño, el feliz dueño de 27 plantas de 4 metros promedio cada una. Tremendo. Plantas de lechuga. De marihuana Ajá. Faso 4 metros de faso Por 27 plantas Uf, Con eso cuánto No sé, cuánto habría re? que hacer un cálculo Alegría. de mucho faso eso Mucho faso Más el que se puede En formar. décadas pensaron. Pero eso ah. consumo individual No, es, eh. consumo personal. No, bueno eh. Eh. Por ahí es un previsor Y son un montón de años Son de muchos amigos personal. O sea, vos muchos pensás amigos, que son 108 ¿no? metros de faso 108 es. metros de faso 4, 27 <risa> Una cuadra de faso. Una cuadra, más de una cuadra, <risa> una cuadra Una cuadra y la calle Una, una cuadra y la calle ¿no? una, una cuadra de vereda ancha Claro. Bueno, su... un troncho, un troncho, de una cuadra, <risa> no un finito, un troncho. Bueno, sí, no pudo prosperar. Encontraron eso. Ahí, en el sitio, un galpón en el cual había no solamente, no era que no eran plantas que crecían eh, libre albedrío. Claro. El, el compañero tristemente hoy detenido, sí. se encargaba de cuidarlas y, y, y darles todo un amor. Amor, amor hasta científico. Claro, claro, sí, ah. sí, cuidado. Porque sí, sí, cuidado químico. Responsable. Con... Sí, sí, no es un susito. No. Claro, claro. Pero lamentablemente eh, los compañeros de la Fuerza Pública de la Comisaría 4. Los muchachos de la F <risa> Esos no son compañeros. <risa> <risa> eh, levantaron todas las plantas. Se las llevaron, no sé dónde están hoy. ¿Dónde estarán? Las 27 ¿no? <risa> plantas. Claro, sí, no, seguro sí. que no están guardadas en un cajón no. de evidencia, claramente. Por eso, claro. eso pensamos cómo se podría llamar Un Palermo que tuviera 108 metros uh -huh. de marihuana. Y bueno, es una buena pregunta. ¿Cómo se podría llamar? ¿Cómo podríamos...? Palermo de 108, Palermo Colombia... ¿Debe nombrar poner... a Florencio Varela una...? De... De Yo creo que se merece un... una ciudad... No, bueno, pará. De... Igual tenía parte de que tenía un par de fierros. Tenía cositas, tenía 38, bien. Ah, bueno, no era todo amor ahí. Lo que pasa es que hay rata grande en arela y... Era para matar a los mapaches que se comían el faso. Lo podaban el tuca, muchachos. El tuca. El tuca no tenía, tenía bastante más. Con ese nombre. Una tuca de 108 metros. imagínate lo que era el faso sin la tuca pero la cuestión es, el tipo como, o sea, la tenía bien guardada, etcétera, ¿Y cómo se enteró la policía? Hubo quejas de se, los vecinos, ¿no? Hubo quejas de los vecinos y se, se, se enteran por... Hay un vecino que tapa el sol. claro no me puedo el árbol. No. El pinito. Uno que decía. fue a manguear despechado y dijo, no, no me, vendes, no, ¿no? ¿no, me ¿No me da? ¿No me da? Mirá cómo te no, manda no, la ¿eh? fa. No, pero dicen que los vecinos salieron a defender, a, a, sí. a, a tratar de que la policía no ingrese. Si convidaba, a <ríe> defender. ¿Por qué convide? Claro, ¿qué? si convidaba, lo defendés. Hubo, pl hubo plantas... Oh, plantas. Hubo... Um, supuestamente planos aéreos a ah. los cuales... El publicidad de todo, el Google, Art. Art. El Google te, te mata. El Google Art te mata todo. Te la... mata. Primero fueron por la pileta, ahora van por la marihuana. ¿Viste cómo es esto? Bueno, ¿Palermo, es un nombre... ¿Palermo Colombia? Palermo, no. palermo Felicidad. Ah, Palermo, palermo Felicidad. Palermo, palermo Green. Ser, eh. palermo green. Voy a hacer Palermo No Problem. No, palermo No palermo, Problem, está bueno. Palermo Me gusta. Palermo No Problem. Igual, a mí la foto esta se me asemeja a un paraíso también. No, Mira la foto la foto en Facebook, ¿está? La estoy subiendo, la estoy subiendo en este momento. Estamos subiendo la foto de lo que sería... Los bosques de Palermo no problem, ¿no? Uno puede pasar. Igual claro, debe día... de haber mucho problema en Varela, ¿eh? sí, sí, ahora sí. Hay mucho problema. Pero... Bueno, ahora que no están más estas plantas, no, hay está. mucho más problemas. Bueno, bueno, uno, uno antes de esto puede haber elegido pasar el día del estudiante en el Palermo, en, digamos, en los bosques de Palermo Clásico o en los bosques de Palermo no Problem, ¿no? Este es un servicio que también brinda el Palermo de los Simios, que es decirte, bueno, descentralizar un poquito y distribuir los bueno, distintos Palermos a la gente que vive en este, este hermoso. Y ciudadano. la pregunta que queda es. ¿Dónde está el nuevo Palermo No Problem? Claro. Uh, ¿Dónde están las 27, 30, 40 plantas? Dicen que por Almagro se está cultivando buen fascinio. Ah, dicen, dicen, dicen, no sé, dale, no, yo no sé. Yo por lo menos en, en Palermo Bosta. No hay tanto. No. No hay tanto, no hay tanto. Bueno. ¿Qué? vos decís.. No. No. no, no. no llega el fin de semana. Llega el fin de semana. Las chicas de Novinusta dicen. Ya llega el fin de semana. ¿Eh? Y.. Eh, bueno, algún chivo que pasar Yo les voy a pasar un, un, una, una actividad para el fin de semana A ver, contanos Todos los viernes y sábados A las 10 de la noche En el Circuito Cultural Barracas uh -huh. lugar del que Rock Y mi amigo, el novato Ramírez Formamos parte Actuamos y hacemos música ahí eh, Sigue presentando su última producción Su última obra Que es El Loquero de Doña Cordelia eh, Pueden acceder a la página del circuito ccbarracas.com Punto bar, y ahí averiguar, hacer reservas, llamar por teléfono e ir a ver esta obra que está espectacular que muchos de ustedes ya la vieron. Y habían dicho que les, les había gustado. Está bueno, está bueno. Eh, así que partimos, pero no fuiste, ah, y vos tampoco, no, así no, que no las no. recomiendo Me seriamente. El loquero de Doña Cordelia. No, lo único que les digo es que se las trae esta obra, se las trae. ¿eh? Mucha, yo la vi, es una gran, gran obra. Gran obra, gran obra. Y no sé si hay alguna joda esta noche para después. No sabemos, uy la cara de Walber. Bueno, nos no. vamos. Y si recodá, no si no Valor se pone así. Bueno, hemos tenido, hemos sobrevivido sin, sin Manu y sin Dani, la verdad. De hecho es la primera vez que llegamos a tiempo al final del, del programa, así que habría que hacer una. No, sí, si se, se quieren quedar una semana más en Mar del Plata, se pueden quedar, no hay no, problema. No, bueno, les mandamos un beso muy grande, un beso a todos los monos del Panemo de los Simios y hasta el sábado que viene. Y los invitás, me imagino, a que se queden ah, con fondo. Ah, por supuesto, que se queden con al fondo como todos los sábados. Eh. Ahora cuando nos crucemos no sé si la máquina nos va a sacar la máquina. Me uh -huh. eh, guarda que hay, hay, hay roce, hay roce. Bueno, feliz bueno, domingo para todo el mundo. Entonces. Feliz domingo para todo el mundo. Feliz lunes. Feliz lunes, feriado también. Eh. Recuerden que hay mucho palermo para visitar y mucho palermo por descubrir todavía. Así que hasta la semana que viene, nos vemos. Adiós.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 Pasear el diana el orangután y la orangutan, el orangután y la orangután, el orangután, el orangután.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 Oh, uh oh, -huh. oh. sobre una ariana el, don el orangután rendido sobre una ariana y la por orangutanat lo besen la palangana el orangutan y la orangutana bueno orangutan y la orangutana, y la orangutana.